Tanta actividad que hay en Lobos. Hola, Intendente, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Intendente. Lo mismo nosotros por aquí, porque, bueno, queríamos con, con preguntarle, entre, en realidad, también, porque ayer se llevó a cabo la quinta reunión del Foro Político de Intendentes de Policías Comunales, y bueno, seguramente habrá habido muchas, muchas ideas allí cruzadas, ¿no? Bueno,、eh, ha sido una reunión muy fructífera. ya que una casi treinta, no recuerdo bien, en, en el número de, de representaciones, porque vinieron los intendentes y a la mayoría de los distritos el encargado de seguridad, ¿no? que、claro. es, generalmente es el secretario de gobierno si es que no tienen alguna dirección. Pero fue muy importante porque、eh, pudimos charlar durante el espacio de tres horas casi.、Eh, problem la problemática de las policías comunales. Que es el tema al que nos, que nos juntaba a llevar adelante esa reunión. Y hemos tratado tres puntos para nosotros importantes. Primero,、eh, debatimos la resolución、eh, del alcance que tiene esta resolución precisamente、uh -huh. con la creación de la superintendencia de、eh, policías rurales o、claro. de patrullas rurales.、Claro. Eh, en ese marco. Eh, surgieron muchas dudas que se van a esclarecer seguramente con el pedido de audiencia que le vamos a hacer al gobernador para que él disponga quién nos atiende、sí. y poder debatir s e con quienes han, han creado esta resolución los alcances de la misma, porque a nuestro entender、eh, se, estable, se estaría estableciendo un doble comando、Ajá. y estaría. De alguna manera contradiciendo el espíritu de la ley con la que se crearon las policías comunales.、Claro, Esas t、claro. son las dudas que nosotros tenemos, por eso、eh, al final del encuentro se resolvió pedir una audiencia.、Uh -huh. El segundo punto es el tema de los fondos, que nos tiene preocupados, porque、eh, todos los municipios que tenemos policía comunal、eh, están poniendo del presupuesto municipal. Una suma muy importante mensual para sostener precisamente a la Policía Comunal.、Uh -huh. Y el tercer punto que nosotros、eh, tratamos es ver la posibilidad de、eh, crear dentro del Ministerio de Seguridad、eh, un espacio que atienda la problemática de las Policías Comunales y también que sea expeditivo. Ante los problemas que p u d i e r a n suscitarse.、Uh -huh. Ese fue el contenido de la reunión.、Uh -huh. Se hizo un documento así sintético y se decidió pedirle una, una audiencia Claro. Intendente, también siguiendo un poco con el tema de la policía, ¿no? porque se viene el quinto congreso policial internacional, a la ciudad, va a ser sede de la ciudad de Lobos, y esto lo pone un poco en dimensión,、eh, siguiendo con el tema de seguridad, el, la importancia que ustedes le s dan. Al tema de seguridad, estas técnicas y metodologías de prevención y respuestas ante el delito organizado en el ámbito urbano. Esto va a ser 7 y 8 de noviembre del 2011. Y、eh, realmente, ¿cómo lo llevan adelante esta cuestión? Bueno, muy bien. Esto nació、eh, a partir de un proyecto que nosotros teníamos para nuestra policía comunal que、eh, atendía a la profesionalización de la fuerza.、Uh -huh. Profesionalización que se dio en el, en el aspecto técnico, digamos, exclusivo del accional policial, pero también en la formación de los integrantes del cuerpo. Por eso nosotros hemos hecho convenio en aquel entonces con universidades, para tratar sobre todo eh, cursos eh, de orientación hacia lo social、eh, o, o de relaciones humanas que podría ayudar a nuestra policía. Uh -huh. Y también surgió la idea, a través de un contacto que tuvo el comisario Marro, de intercambiar experiencias con la policía de Nueva York. Por eso, de aquel entonces,、eh, todos los años hay tres oficiales nuestros que viajan y tienen la experiencia durante una semana de cómo trabaja la policía de Nueva York, considerada una de las más efectivas del mundo. Uh -huh. Y a partir de ahí nació esta idea de abrirnos y de extender y, de, y de divulgar este, la, poli, la posibilidad de、eh, hacer más amplio este intercambio.、Uh -huh. Por eso nacieron estos congresos internacionales, que año a año se van incorporando distintos países. Claro. Empezamos con, con, con Chile y Panamá, creo, y ya tenemos. Dos representaciones de España, de diferentes lugares.、Sí. Esta representación estadounidense, eh, eh, la policía salvadoreña. Se han buscado casos de países que viven distintas experiencias、uh -huh. de seguridad.、Uh -huh. Y en el intercambio creo que nos vamos favoreciendo todos. Claro, seguro. Intendente, la verdad que cada vez que hablo con usted es imposible no hablar del tema de la obra pública, porque está. Cada vez más lindo, Lobo. ¿Cómo hace? Bien, bien. Mirá, nosotros, este, cuando lo escuchamos a, a Néstor q u í n e en el 2003, este, decir que la obra pública iba a ser el, el motor de la recuperación del trabajo, ya nos pusimos todas las fichas y las gestiones este, las empezamos a hacer a fondo. Y bueno, nos han dado resultados. O bueno, digamos medianamente. Buen resultado porque uno nunca está satisfecho.、Eh, nosotros estamos gestionando continuamente. A veces salen las h o r a s rápido, otras veces no. Algunas las tenemos p o s t e r g a d a s y la gran mayoría ya la s hemos terminado. Así que lo nuestro es gestión, insistencia, dolores de cabeza, rabia a veces. Pero bueno, <risa>、eh, son las r e g l a de juego, o n o Claro, a veces, a, veces, a veces la ansiedad mata un poco, ¿no? Porque la, los intendentes quieren las cosas también para los ciudadanos un poco más rápido s y a veces los tiempos no dan. No dan, no dan, no dan. Exactamente. Bueno, es así, pero、eh, también nos encontramos、eh, con el tema de los papeleríos, cuando los organismos de la Constitución en la provincia buscan、eh, que tenés un trámite terminado y resulta que, que cada. cada Cada mes nos sale un nuevo papel、claro. y, y nos atrasa muchísimo. Pero bueno, pero más allá de, de esas rabias que uno se, se agarra por, por todo ese tema, lo importante es que pode, hemos podido concretar un amplio plan en obras públicas, con vivienda, con cloacas, con agua, con luz, con asfalto,、eh, que han mejorado. Notablemente en la calidad de vida de todos nuestros vecinos, ¿no?、Uh -huh. Y eso es la satisfacción n u e s t r a Exactamente. Intendente, la verdad que viene muy bien perfilado para las próximas elecciones, con un gran caudal de votos, y eso seguramente es una gran responsabilidad este, a, para el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleva esto adelante? Bueno, mira, nosotros vinimos este, a presentarnos para un nuevo periodo con. con, con El currículum, por así decirlo, de todo lo que habíamos hecho. Pero dijimos que veníamos ahora por todo lo que falta hacer. Claro. Así que nosotros ya、eh, tenemos en gestión una serie de, de obras y de emprendimientos que este,、eh, todavía no lo hemos podido realizar y lo realizaríamos en la próxima gestión.、Uh -huh. Porque nosotros no solo atendemos la parte de obras públicas. Sino también nos dedicamos a la parte espiritual, vamos a llamarlo así, como puede ser en deportes, en cultura, en salud, en educación, en seguridad, en todo lo que hace en turismo, en todo lo que hace a la vida ¿no? de nuestro、eh, partido de Lobos. Y en ese marco tenemos en todos estos rubros también inicio,、eh, gestiones o programas. A ponerse en marcha a partir de la nueva gestión.、Uh -huh. O sea que eso es lo que nos entusiasma y lo que nos, no, nos da la alegría, porque para nosotros es una alegría ir a esta contienda democrática para ver si en este caso el pueblo de Lobo nos acompaña.、Uh -huh. Intendente, no lo, no lo queremos entretener más, sabemos que está ocupado, tiene una agenda terrible esta mañana, ahí me lo contaba Fabián. Fuera del micrófono, así que le queremos agradecer muchísimo que nos haya dedicado este ratito. El agradecido soy yo,、eh, y un abrazo a todos, yo a todo el pueblo que los cobija a ustedes, y desearles a todos, sin excepción, muchísima suerte. Un abrazo grande, hasta luego, intendente. Chao, chao. Chao. Ahí estamos á b con Gustavo Sobrero, intendente de Lobos, como siempre, macanudazo al intendente de Lobos. Nos vamos rápido a la pausa, ya volvemos, vamos.